Canto V. Odiseo llega a Esqueria de los Feacios. En esto, Eo se levantó del lecho que compartía con el noble Titono, para llevar la luz a los inmortales y a los mortales. Los dioses se reunieron en asamblea y entre ellos Zeus, que truena en lo alto del cielo, cuyo poder es el mayor. Atenea les recordaba y relataba las muchas penalidades de Odiseo, pues se interesaba por este, que se encontraba en el palacio de la ninfa Calipso. Padre Zeus y demás bienaventurados dioses inmortales, que ningún rey portador de cetro sea benévolo ni amable ni bondadoso ni justo en su pensamiento, sino que siempre sea cruel y obre injustamente, pues ninguno de los ciudadanos entre los que reinaba, tierno como un padre, se acuerda del divino Odiseo. Ahora, este se encuentra en una isla, soportando dolorosas penas en el palacio de Calipso, y no tiene naves provistas de remos ni compañeros que lo conduzcan por el ancho lomo del mar. Y ahora desean matar a su querido hijo Telémaco cuando regrese a casa, pues ha marchado a la sagrada Pilos y a Esparta, la divina lacedemonia, en busca de noticias de su padre. Y le contestó Zeus, el que amontona las nubes. «Hija mía, qué palabras han escapado del cerco de tus dientes». pues no concebiste tú misma la idea de que Odiseo se vengara de los soberbios pretendientes cuando llegara. Tú acompaña con discreción a Telémaco, ya que puedes, para que regrese a su patria sano y salvo, y que los pretendientes emboscados en su nave deban volver sin cumplir sus planes. Y luego se dirigió a su hijo Hermes y le dijo, Hermes, puesto que en lo demás tú eres el mensajero, ve a comunicar a Calipso, la ninfa de lindas trenzas, nuestra firme decisión. La vuelta del sufridor Odiseo, que regrese sin acompañamiento de dioses ni de hombres mortales. A los veinte días, después de padecer desgracias, llegará en una balsa de buenas ataduras a la fértil Esqueria, la tierra de los feacios, que son semejantes a los dioses, quienes lo honrarán como a un dios de todo corazón y lo enviarán a su tierra en una nave dándole bronce, oro en abundancia y ropas, tanto como nunca Odiseo hubiera sacado de Troya si hubiera llegado indemne, habiendo obtenido parte del botín. pues su destino es que vea a los suyos, llegue a su casa de alto techo y a su patria. Así dijo, y el mensajero Argifonte no desobedeció. Luego ató a sus pies divinas y hermosas sandalias de oro, las que suelen llevarlo tanto por el mar como por la ilimitada tierra a la par del soplo del viento. Y tomó la vara con la que hechiza con dulce sueño los ojos de los hombres a los que quiere o los despierta cuando duermen. Y llevando ésta en las manos echó a volar el poderoso Argifonte y, habiendo llegado a Pieria, bajó desde el éter en el mar y se movía sobre el oleaje semejante a una gaviota que, pescando sobre los terribles senos del estéril ponto, empapa sus espesas alas en el agua del mar. Como la gaviota volaba Hermes sobre las innumerables olas. Cuando llegó a la isla lejana salió del ponto color violeta. Marchó tierra adentro hasta que llegó a la gran cueva en la que habitaba Calipso y la encontró dentro. Un gran fuego ardía en el hogar y un olor de quebradizo cedro y de incienso se extendía a lo largo de la isla al arder. La ninfa de lindas trenzas tejía dentro con lanzadera de oro y cantaba con hermosa voz mientras trabajaba en el telar. En torno a la cueva había nacido un florido bosque de alisos, de chopos negros y olorosos cipreses, donde anidaban las aves de largas alas, los búhos y halcones y las cornejas marinas de afilada lengua que se ocupan de las cosas del mar. Había junto a la profunda cueva una viña tupida que abundaba en uvas, cuatro fuentes de agua clara que corrían cercanas unas de otras, cada una hacia un lado y, alrededor, suaves y frescos prados de violetas y apios. Incluso un inmortal que allí llegara se admiraría y alegraría en su corazón. El mensajero Argifonte se detuvo allí a contemplarlo y, luego que hubo admirado todo en su ánimo, se puso en camino hacia la espaciosa cueva. Al verlo lo reconoció Calipso, divina entre las diosas, pues los dioses no se desconocen entre sí por más que uno habite lejos. Pero no encontró dentro al magnánimo odiseo, pues éste, sentado en la orilla, lloraba donde muchas veces lo hacía, desgarrando su ánimo con lágrimas, gemidos y pesares mientras contemplaba el estéril mar. Calipso, la divina entre las diosas, hizo sentar a Hermes en una silla brillante y resplandeciente y le preguntó, ¿por qué has venido, Hermes, el de vara de oro, venerable y querido? Pues antes no venías con frecuencia. Di lo que piensas, mi ánimo me empuja a cumplirlo, si puedo, y es posible realizarlo. Pero antes sígueme para que te ofrezca los dones de la hospitalidad. Habiendo hablado así, la diosa colocó delante una mesa llena de ambrosía y mezcló rojo néctar. El mensajero bebió y comió. Después que hubo cenado y repuesto su ánimo con la comida, le dijo su palabra. «Me preguntas tú, una diosa, ¿por qué he venido yo, un dios? Pues bien, voy a decir con sinceridad mi palabra, pues lo mandas». Zeus me ordenó que viniera aquí sin que yo lo deseara. «¿Quién atravesaría de buen grado tanta agua salada que ni contar se puede? Además, no hay ninguna ciudad de mortales en la que hagan sacrificios a los dioses y perfectas hecatombes». Pero no le es posible a ningún dios ir más allá de la voluntad de Zeus, el que lleva la égida, ni dejar de cumplirla. Dice que se encuentra contigo un varón, el más desgraciado de cuantos lucharon durante nueve años en derredor de la ciudad de Priamo. Al décimo regresaron a sus casas después de destruir la ciudad, pero en el regreso ofendieron a Atenea y ésta les levantó un viento contrario. Allí perecieron todos sus fieles compañeros, pero a él el viento y las grandes olas lo acercaron aquí. Ahora te ordena que lo devuelvas lo antes posible, porque no es su destino morir lejos de los suyos, sino verlos y regresar a su casa de elevado techo y a su patria. Así dijo, y Calipso, divina entre las diosas, se estremeció, habló y le dijo palabras aladas. Sois crueles, dioses, y envidiosos más que nadie, ya que os irritáis contra las diosas que duermen sin ocultarse con un hombre si lo han hecho su amante. Así, cuando Eos, la de rosados dedos, arrebató a Orión, vosotros, los dioses que vivís sin preocupaciones, os irritasteis, hasta que la casta Artemis de Trono de Oro lo mató en Ortigia, atacándolo con dulces dardos. Así, cuando Demeter, la de hermosas trenzas, cediendo a su impulso, se unió en amor y lecho con Yasión en campo tres veces labrado, no tardó mucho Zeus en enterarse y lo mató alcanzándolo con el resplandeciente rayo. Así ahora os irritáis contra mí, dioses, porque está conmigo un mortal». Yo lo salvé, ya que Zeus le destrozó la rápida nave arrojándole el brillante rayo en medio del ponto rojo como el vino. Allí murieron todos sus nobles compañeros, pero a él el viento y las olas lo acercaron aquí. Yo lo traté como amigo y lo alimenté y le prometí hacerlo inmortal y sin vejez para siempre. Pero puesto que no es posible a ningún Dios ir más allá de la voluntad de Zeus, el que lleva la égida, ni dejar de cumplirla, que Odiseo se vaya por el estéril mar si aquel lo impulsa y se lo manda. Mas, de todos modos, yo no puedo ayudarlo, pues no tengo naves provistas de remos ni compañeros que lo acompañen sobre el ancho lomo del mar, sin embargo, lo aconsejaré benévola y nada le ocultaré para que llegue a su tierra sano y salvo. Y el mensajero, el Argifonte, le dijo a su vez, entonces despídelo ahora y respeta la cólera de Zeus, no sea que se irrite contigo y sea duro en el futuro. Cuando hubo hablado así, partió el poderoso Argifonte. Y la venerable ninfa se acercó al magnánimo odiseo luego que hubo escuchado el mensaje de Zeus. Lo encontró sentado en la orilla. No se habían secado sus ojos de llanto y su dulce vida se consumía añorando el regreso, puesto que ya no le agradaba la ninfa, aunque pasaba las noches por la fuerza en la profunda cueva junto a la que lo amaba sin que él la amara. Durante el día se sentaba en las piedras de la orilla y miraba al estéril mar, desgarrando su ánimo con lágrimas, gemidos y dolores. Y deteniéndose junto a él, le dijo la divina entre las diosas. Desdichado, no te lamentes más ni consumas tu existencia, que te voy a despedir, no sin darte antes buenos consejos. Ea, corta unos largos maderos y ensambla una amplia balsa con el bronce. Y luego adapta a ésta un piso de tablas para que te lleves sobre el brumoso ponto. Yo te pondré en ella pan, agua y rojo vino en abundancia para que alejen de ti el hambre. También te daré ropas y te enviaré por detrás un viento favorable, de modo que llegues a tu patria sano y salvo, si es que lo permiten los dioses que poseen el ancho cielo, quienes son mejores que yo para hacer proyectos y cumplirlos. Así habló, se estremeció el sufridor, el divino odiseo, y hablándole dirigió aladas palabras. Diosa, creo que andas cavilando algo distinto, acerca de mi partida, tú que me apremias a atravesar el gran abismo del mar en una balsa, cosa difícil y peligrosa, que ni siquiera lo atravesarían las bien equilibradas naves de veloz Pro animadas por el favorable viento de Zeus. No, yo no subiría a una balsa mal que te pese, si no aceptas asegurarme con firme juramento que no tramarás contra mí desgracia alguna. Así habló, sonrió Calipso, divina entre las diosas, le acarició la mano y le dijo su palabra, llamándole por su nombre. Eres malvado a pesar de que no piensas cosas vanas, pues te has atrevido a decir tales palabras. Sépalo ahora, la tierra y desde arriba el ancho cielo y el agua que fluye de la estigia que no tramaré contra ti desgracia alguna. Este es el mayor y el más terrible juramento de los bienaventurados dioses. Te voy a aconsejar esto, que es lo que yo pienso y pensaría para mí misma si me viera en tan grande necesidad. «Mi intención es justa y no hay en mi pecho un ánimo de hierro, sino compasivo». Hablando así, la divina entre las diosas marchó delante y Odiseo marchó tras sus huellas. Y llegaron a la profunda cueva la diosa y el divino sufridor. Este se sentó en el sillón de donde se había levantado Hermes, y la ninfa le ofreció toda clase de alimentos y bebidas, todo cuanto nutre a los mortales hombres. Se sentó ella frente al divino Odiseo y las hierbas le sirvieron néctar y ambrosía. Echaron mano a los manjares preparados que tenían delante y, después que se saciaron de comida y bebida, empezó a hablar Calipso, la divina entre las diosas. Hijo de Laertes, de linaje divino, Odiseo, rico en ardides, ¿así que quieres marcharte enseguida a tu casa y a tu tierra patria? Vete enhorabuena. Pero si supieras cuántas tristezas te deparará el destino antes de que arribes a tu patria, te quedarías aquí conmigo para cuidar esta morada y serías inmortal por más deseoso que estuvieras de ver a tu esposa, a la que deseas todos los días. Yo en verdad me precio de no ser inferior a aquella ni en el cuerpo ni en el aspecto, que no conviene a las mortales jamás competir con las inmortales ni en porte ni en figura. Y le dijo el muy astuto Odiseo, venerable diosa, no te enfades conmigo. Sé muy bien cuánto te es inferior la prudente Penélope en figura y en estatura, pues ella es mortal y tú inmortal sin vejez. Pero aún así deseo y anhelo todos los días marcharme a mi casa y ver el día del regreso. Si alguno de los dioses me maltratara en el ponto rojo como el vino, lo sufriré en mi pecho con ánimo paciente, pues ya padecí muchos dolores, sufriendo en el mar y en la guerra. Que venga este mal después de otros. Así dijo. El sol se puso, llegó el crepúsculo y se dirigieron al interior de la profunda cueva a deleitarse con el amor en mutua compañía. Y cuando se mostró Eos, la que nace de la mañana, la de dedos de rosa, Odiseo se vistió de túnica y manto. Y ella, la ninfa, vistió una gran túnica blanca, fina y graciosa, colocó alrededor de su talla hermoso cinturón de oro y un velo sobre la cabeza y luego se ocupó de la partida del magnánimo odiseo. Le dio una gran hacha de bronce apta para trabajar, afilada por ambos lados y con un hermoso mango de madera de olivo bien ajustado. También le dio una azuela bien pulimentada y emprendió el camino hacia un extremo de la isla donde habían crecido grandes árboles. Alisos, álamos negros y abetos que suben hasta el cielo, secos desde hacía tiempo, muy duros y que podían flotar ligeros. Después que le hubo mostrado dónde crecían los árboles, Calipso, divina entre las diosas, marchó hacia el palacio y él empezó a cortar troncos y rápido llevó a cabo su trabajo. Derribó veinte en total y los cortó con el bronce, los pulió con habilidad y los enderezó con una plomada. Calipso, divina entre las diosas, le trajo un barbiquí con el que perforó los troncos, los unió unos con otros y los ajustó con clavos y cuerdas. Como el redondeado fondo de una amplia nave de carga que hiciera un hombre buen conocedor del arte de construir, así de grande hizo Odiseo la balsa. Alineó los troncos, los ajustó con muchas vigas juntas y construyó una cubierta que remató con grandes tablas. Erigió un mástil con su correspondiente entena y ensambló un timón para gobernarla. Después la cubrió con mimbres entretejidos, a uno y otro lado, para que fueran defensa contra el oleaje y puso encima mucha madera como lastre. Entretanto, le trajo Calipso, divina entre las diosas, tela para hacer las velas y él las armó con habilidad. Ató en ellas cuerdas, cables y bolinas y con palancas echó la balsa al divino mar. Era el cuarto día y ya tenía todo preparado. Y al quinto lo dejó marchar de la isla la divina Calipso después de lavarlo y ponerle ropas perfumadas. Le entregó un odre con negro vino, otro grande con agua, un saco de cuero con víveres y le añadió abundantes manjares deliciosos. Y le envió un viento próspero y cálido. Así que el divino odiseo desplegó gozoso las velas al viento y, sentado, gobernaba el timón con habilidad. No caía el sueño sobre sus párpados contemplando las pléyades, el bootes, que se pone tarde, y la osa, a quien llaman carro por sobrenombre, que gira allí y acecha a Orión y es la única que no se baña en océano. le había ordenado Calipso, divina entre las diosas, que navegase teniendo siempre la osa a la izquierda. Navegó durante diecisiete días atravesando el mar y al decimoctavo aparecieron los sombríos montes que están en la parte más cercana del país de los Feacios y parecían un escudo sobre el brumoso ponto. El poderoso Poseidón, el que sacude la tierra, que volvía del país de los etíopes, lo vio de lejos, desde los montes Olimos, pues se le apareció surcando el mar. Se irritó mucho en su corazón y moviendo la cabeza habló a su ánimo. Ay, seguro que los dioses han cambiado de decisión respecto a Odiseo mientras yo estaba entre los etíopes, pues ya está cerca de la tierra de los feacios, donde es su destino escapar del cúmulo de calamidades que ha padecido. Pero creo que aún le han de alcanzar bastantes desgracias. Cuando hubo hablado así, amontonó las nubes y agitó el mar, sosteniendo el tridente entre sus manos, e hizo levantarse grandes tempestades de toda clase de vientos y ocultó con las nubes al mismo tiempo la tierra y el ponto. Y la noche se desplomó del cielo. Soplaron a la vez el euro, el noto, el violento céfiro y el bóreas que nace en cielo despejado levantando grandes olas. Entonces las rodillas y el corazón de Odiseo desfallecieron e irritado dijo a su magnánimo espíritu. ¡Ay de mí, desgraciado, qué me sucederá ahora! Mucho temo que todo lo que dijo la diosa sea verdad. Me aseguró que sufriría desgracias en el ponto antes de regresar a mi patria y ahora todo se está cumpliendo. ¿Con qué nubes ha cerrado Zeus el vasto cielo y agitado el mar? Tempestades de vientos de todas clases se lanzan con ímpetu. Seguro que ahora tendré una terrible muerte. Felices tres y cuatro veces los dánaos que murieron en la vasta Troya por ayudar a los Atridas. Ojalá hubiera muerto yo y me hubiera enfrentado con mi destino el día en que tantos troyanos lanzaban contra mí broncíneas lanzas alrededor del pelida muerto. Allí habría obtenido honores fúnebres y los aqueos celebrarían mi gloria, pero ahora está determinado que sea sorprendido por una triste muerte. Cuando hubo dicho así, le alcanzó una inmensa ola que cayó feroz sobre la balsa y la sacudió con fuerza. Odiseo se precipitó fuera de la embarcación soltando las manos del timón y un terrible huracán de mezclados vientos le rompió el mástil por la mitad. Cayeron al mar, lejos, la vela y la entena, y a él lo tuvo largo tiempo sumergido, sin poder salir con presteza por el ímpetu de la gigantesca ola, pues le pesaban las ropas que le había dado la divina calipso. Al fin emergió mucho después y escupió de su boca la amarga agua del mar que también le caía, estrepitosa y abundante, desde su cabellera. Pero no perdía de vista la balsa, aunque estaba agotado, sino que lanzándose entre las olas se apoderó de ella. El gran oleaje la arrastraba con la corriente de aquí para allá. Del mismo modo en que el otoñal Bóreas arrastra por la llanura los espinos y se enganchan espesos unos con otros, así los vientos llevaban la balsa por el mar de un lado a otro. Unas veces el noto la lanzaba al Bóreas para que se la llevase y otras el euro la cedía al céfiro para perseguirla. Pero lo vio y no leucotea, la de hermosos tobillos, la hija de Cadmo que antes era mortal dotada de voz, mas ahora participaba del honor de los dioses en el fondo del mar. Se compadeció de Odiseo que, a la deriva, estaba abrumado por la fatiga y emergió volando del mar semejante a una gaviota. Se sentó sobre la balsa y le dijo, desdichado, ¿por qué con tanta ferocidad se ha encolerizado contigo Poseidón, el que sacude la tierra para urdir tantos males contra ti? No te destruirá por mucho que lo desee. Así que obra del modo siguiente, pues me parece que eres discreto. quítate esos vestidos, deja que la balsa sea arrastrada por los vientos y trata de alcanzar nadando la tierra de los feacios, donde es tu destino que te salves. Toma, extiende este velo inmortal bajo tu pecho y no temas padecer ni morir. Mas cuando alcances con tus manos tierra firme, suéltalo enseguida y arrójalo muy lejos de la tierra al ponto rojo como el vino y apártate de la orilla. Cuando hubo hablado así la diosa le dio el velo y con presteza se sumergió en el alborotado mar, semejante a una gaviota y una negra ola la ocultó. El divino odiseo, el sufridor, dudaba y habló, irritado a su magnánimo corazón. ¡Ay de mí! No vaya a ser que alguno de los inmortales urda contra mí una trampa cuando me ordena abandonar la balsa. Mas no obedeceré que yo vi a lo lejos con mis propios ojos la tierra donde me dijo que tendría asilo. Más bien, pues me parece mejor, obraré así. Mientras los maderos sigan unidos por las cuerdas permaneceré aquí y aguantaré sufriendo males, pero una vez que las olas destruyan la balsa me pondré a nadar, pues no pienso nada más conveniente para mí. Mientras esto agitaba en su mente y en su corazón, Poseidón, el que sacude la tierra, levantó una gran ola, terrible, abovedada y difícil de resistir que lo arrastró. Como el impetuoso viento agita un montón de pajas secas que dispersa acá y allá, así dispersó los grandes maderos de la balsa. Pero Odiseo se montó en uno como si cabalgase sobre un potro de carrera y se quitó los vestidos que le había dado la divina Calipso. De inmediato extendió el velo por su pecho y se puso boca abajo en el mar, extendidos los brazos, ansioso de nadar. Y el poderoso Poseidón, el que sacude la tierra, lo vio y moviendo la cabeza, habló a su ánimo. Ahora que has padecido muchas calamidades vaga por el ponto hasta que llegues a esos hombres, vástagos de Zeus. Pero ni aun así creo que te parecerán pocas tus desgracias. Cuando hubo hablado así, fustigó a los caballos de hermosas crines y enfiló hacia Egas, donde tiene su ilustre morada. Pero Atenea, la hija de Zeus decidió otra cosa. Cerró el camino a todos los vientos y mandó que todos cesaran y se calmaran. levantó al rápido Bóreas y quebró las olas hasta que Odiseo, movido por Zeus, hubiera llegado hasta los Feacios, amantes del Remo, escapando a la muerte y al destino. Así que anduvo Odiseo a la deriva durante dos noches y dos días por las agitadas olas y muchas veces su corazón presintió la muerte. Pero cuando Eos, la de lindas trenzas, completó el tercer día, cesó el viento y se hizo la calma y Odiseo vio cerca la tierra oteando con esfuerzo. Desde lo alto de una gran ola, Del mismo modo en que parece agradable a los hijos la vida de un padre al que los dioses libran felizmente del mal luego de yacer enfermo entre grandes dolores, consumiéndose durante mucho tiempo, pues le acometía un horrible espíritu, así de agradable le parecieron a Odiseo la tierra y el bosque y nadaba apresurándose por poner los pies en tierra firme. Pero cuando estaba a tal distancia que se le habría oído al gritar, sintió el estrépito del mar en las rocas. Grandes olas rugían al romperse con estruendo contra tierra firme y todo se cubría de espuma marina, pues no había puertos, refugios de las naves, ni ensenadas, sino acantilados, rocas y escollos. De entonces se aflojaron las rodillas y el corazón de Odiseo y decía afligido a su magnánimo corazón. Ay de mí! Después que Zeus me ha concedido sin esperarlo ver tierra y he terminado de surcar este abismo, no encuentro por dónde salir del canoso mar. Por todos lados los peñascos son puntiagudos y alrededor las olas chocan con estrépito. La roca se levanta lisa y el mar es profundo en la orilla, sin que sea posible hacer pie y escapar del mal. Temo que al salir me arrebate una gran ola, me lance contra las duras rocas y mi esfuerzo haya sido inútil. Y si sigo nadando más allá por si encuentro una playa o un puerto marino, temo que la tempestad me arrebate de nuevo y me lleve al ponto rico en peces mientras yo gimo desesperado o una divinidad lance contra mí un gran monstruo marino de los que cría por miles la ilustre anfitrite. Pues sé que Poseidón, el que sacude la tierra, está irritado conmigo. Mientras meditaba esto en su mente y en su corazón, lo arrastró una gran ola contra la escarpada orilla y allí se habría desgarrado la piel y roto los huesos si Atenea, la diosa de ojos brillantes, no le hubiese inspirado a su ánimo lo siguiente. Se lanzó, tomó la roca con ambas manos y se mantuvo en ella gimiendo hasta que pasó una inmensa ola. De este modo consiguió evitarla, pero al volver la ola lo golpeó y lo lanzó a lo lejos en el ponto. Como cuando al sacar a un pulpo de su escondrijo se pegan infinitas piedrecitas a sus tentáculos, así se desgarró en la roca la piel de sus fuertes manos. Luego lo cubrió una gran ola y allí habría muerto el desgraciado odiseo contra lo dispuesto por el destino si Atenea, la diosa de ojos brillantes, no le hubiera inspirado sensatez. Así que emergiendo del oleaje que rugía en dirección a la costa, nadó a lo largo de la orilla, mirando siempre a la tierra, por si encontraba playas batidas por las olas o puertos de mar. Cuando llegó nadando a la boca de un río de hermosa corriente, aquel le pareció el mejor lugar, libre de piedras y al abrigo del viento. Y al advertir que era un río que fluía, le suplicó en su ánimo. Te escucha, soberano, tan deseado, quienquiera que seas, llego a ti, huyendo del ponto y de las amenazas de Poseidón. Incluso los dioses inmortales respetan al hombre que llega errante, como yo llego ahora a tu corriente y a tus rodillas después de sufrir mucho. Compadécete, soberano, puesto que me precio de ser tu suplicante. Así dijo, el río cesó de inmediato su corriente, retirando las olas, y se calmó delante de Odiseo, llevándolo a salvo a la misma desembocadura. Y dobló el sufridor a ambas rodillas y los robustos brazos, pues su corazón estaba sometido por el mar. Tenía todo el cuerpo hinchado, de su boca y nariz fluía mucha agua salada. Así que cayó, sin aliento y sin voz, y le sobrevino un terrible cansancio. Mas cuando respiró y se recuperó su ánimo, desató el velo de la diosa, lo echó al río que fluye hacia el mar y al punto se lo llevó una gran ola con la corriente y luego lo recibió y no en sus manos. Se alejó del río, se echó delante de una junquera y besó la fértil tierra. Y, afligido, decía a su magnánimo corazón, «¡Ay de mí! ¿Qué me va a suceder? ¿Qué me sobrevendrá por fin?» Si me quedo junto al río durante la noche inspiradora de preocupaciones, quizá la dañina escarcha y el suave rocío venzan al tiempo mi agonizante ánimo a causa de mi debilidad, pues una brisa fría sopla antes del alba desde el río. Pero si subo a la colina y a la umbría selva y duermo entre las espesas matas, si me dejan el frío y el cansancio y me viene el dulce sueño, temo convertirme en botín y presa de las fieras. Después de pensarlo, le pareció que era mejor así y echó a andar hacia la selva y la encontró cerca del agua en lugar bien visible. Se deslizó debajo de dos matas que habían nacido del mismo lugar, una de aladierna y otra de olivo. No llegaba a ellas el húmedo soplo de los vientos ni el resplandeciente sol las hería con sus rayos, ni la lluvia las atravesaba de un extremo a otro. Tan apretados crecían entrelazados una con la otra. Bajo estas matas se introdujo Odiseo y luego preparó ancha cama con sus manos, pues había abundante hojarasca como para acoger a dos o tres hombres en el invierno por riguroso que fuera. Al verla se alegró el divino Odiseo, el sufridor, se acostó en medio y se echó encima muchas hojas. como el que esconde un tizón en la negra ceniza, ya que vive en el extremo de un campo y no tiene vecinos para conservar un germen de fuego y para no tener que ir a encenderlo a otra parte, así se cubrió Odiseo con las hojas y Atenea, cerrándole los párpados. Vertió sobre sus ojos el sueño para que cuanto antes se le calmara el penoso cansancio.